La carta a los romanos, sigamos ahí estamos viendo que Dios es justo y juzga a todos los hombres, yo quisiera que ustedes al tener romanos capítulo 1 abierto vean el versículo 9 capítulo 1 verso 19 romanos ahora aquí vamos a sacar un principio teológico que se marca de en todo el pensamiento paulino Vean, hermanos, yo no sé qué pasa con aquellas personas que buscan revelaciones o que dicen ellos que han descubierto alguna revelación. Porque lo que Pablo nos va a sentar desde el principio es esto. Porque lo que se puede conocer de Dios, lo tienen a la vista. Ya que él mismo se lo ha dado a conocer. Ese, ese primer verso citado ahorita en este momento nos va a marcar a nosotros algunas cuestiones sumamente interesantes la primera de ellas yo en primer lugar no busco a Dios en segundo lugar Dios no, Dios, Dios no es objeto Dios no es objeto de revelación entiéndase está bien Dios no es objeto de revelación Dios es sujeto que se revela, ¿verdad? Dios es sujeto que se revela, no es objeto de revelación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el hombre, la humanidad, pretendiendo ser místicos y hasta pseudo espirituales, ¿piensan que ellos alcanzan a Dios? No, de ninguna manera. Eso, eso es, una, es una atrocidad teológica. Dios es el que se baja para revelarse al hombre y darse a conocer con el hombre. ¿Verdad? Entonces, el capítulo número uno y dos, Dios es justo y parte de su justicia es esta. Se dio a conocer con nosotros. No se, no se mantiene oculto sino que se revela. Parte de la justicia de Dios es que tenemos la revelación de Él. ¿Me explico con eso? Parte de la revelación de Dios es su justicia, y su justicia se manifiesta en la forma como se revela con nosotros. ¿Verdad? Ah, entonces lo voy a decir de otra manera. Sería injusto, ahora miren ustedes eso, sería injusto que Dios se le revele Solo a una persona. Eso sí es injusto. Y ese es el Dios que no está en la Biblia. ¡Ah! ¿Tiene implicaciones pastorales hoy en día? Claro que sí. sí. Claro que sí. Porque dos o tres o cuatro o cinco o seis me dicen, es que a mí sí se me revela el Señor. Dios es injusto. Por supuesto, ese Dios de ellos es un Dios con D minúscula porque el dios con D mayúscula, se revela a su pueblo, no al, fíjense que el, el hindú, el, el indio, el, el habitante de la India, tiene castas, ¿verdad?, y las castas muchas veces son religiosas, ¿saben cómo se llama a esas personas que muchas veces tienen la sabiduría oriental, los iluminados?, pero eso se rompe con la Biblia y con el pueblo de Dios ¿a quién te le revelaste Señor? a los jóvenes Joel y derramaré de mi espíritu sobre toda carne ¿verdad? ¿quiénes verán sueños? los viejos los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones ¿Quiénes son los viejos? Los que ya están descartados y los jóvenes a los que no tomamos en cuenta. Si usted ve, eran los que evidentemente, digamos, estaban excluidos de la congregación y entonces a ellos. Es más, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, el principio de la revelación es que la revelación, señores, la revelación no es solamente para los apóstoles, el apóstol, que realmente es apóstol, nos está diciendo, señores, no la frieguen. La revelación se da al pueblo porque es al pueblo a donde Dios se revela. Mire qué diferente es Pablo como apóstol que este montón de apóstoles falsos. ¿Cómo va a ser posible? ¿A quién se le revela el Señor según romanos entonces? Porque es justo, se le revela a su pueblo. Ese es el principio. Esa es parte de la justicia. Se ha dado cuenta que a veces nos emboban y nos dicen, ¡ay, qué superapóstol! Sí, pero la, el texto sagrado nos dice que parte de esa justicia es maravillosamente fruto de la revelación de Dios. Ahora, el otro tema aparece en el capítulo 2 y 3, ahorita solo es la introducción. El hombre es injusto y está en pecado. O sea, aquí vamos a ver los contrastes. En el lenguaje castellano eso es muy fácil de poder identificar. En el castellano los contrastes son fantásticos, ¿verdad? Es parte de la riqueza de idiomas con, con una característica eh, romance, como, como el castellano. Es un, es un idioma romántico. Y en medio de ello hay contrastes. Y el contraste es la justicia de Dios y la injusticia del hombre. La justicia de Dios y la injusticia del hombre. El que por lo tanto está en pecado. Fíjese usted, allí incluye los judíos y la ley. Los judíos, con su ley, principalmente rabínica, ¿verdad?, y la mal interpretada de Moisés, están en pecado, porque la ley no los justifica. No se les olvide la base de Gálatas. Si ellos se acogen a esa ley, muy bien, con esa ley serán juzgados, y el juicio es pecadores no redimidos, ese es el concepto con los judíos y la ley fíjese cómo lo dice en el 2.17 pero tú que te llamas judío tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernir lo que es mejor estás convencido de ser guía de ciegos luz de los que están a oscuras maestro de necios instructor de ignorantes porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad ¡Ja! ¡Mire ese insulto! ¿Por qué le seguimos haciendo la labia a nosotros a los judíos? Si miren lo que San Pablo le está diciendo por muy embajador que llegue el próximo viernes al desayuno de pastores que están invitados algunos de ustedes no les aplaudan ¿por qué? tú, guía tú, guía de ciegos ah, eso es lo que le dice San Pablo tú guía de ciegos tú que te glorías en la ley tú que te has circuncidado guardado el sábado y abstenido de comer carne de ahogado por ejemplo tú que haces tus ritos ceremoniales para ir al templo tú que cumples a cabalidad con guardar el sábado, tú que cumples todo esto, a ti te digo, mire lo que San Pablo está diciendo, eres un pecador. ¿Por qué? Porque no te has acogido a la gracia de Dios, el principio de la gracia de Dios en el libro de los romanos. O sea, San Pablo está diciéndonos y contrastándonos, el justo es Dios, el injusto es el hombre. Y la pregunta entre el capítulo 1 hasta el 3 es, ¿y cómo me hago justo? ¿Cómo hago para mí la frase, el justo por la fe vivirá? ¿Cómo me hago justo? ¿Cómo me hago justo? Bueno, cuando me declaro a mí mismo, injusto. Fíjese que ese es el primer paso, ¿verdad? Ese es el primer paso. Cuando me hago a mí mismo, injusto. Sí, señor. No hay nada bueno en mí que te agrade. ¿Eso es cierto? No hay nada en mí, Señor, que te agrade. No hay nada en mí. No puedo hacer nada. Todas mis obras son como trapos de inmundicia. Yo no te compro ni con mis diezmos, ni con ir a la iglesia, ni con predicar, ni con estar fielmente sirviendo de lunes a domingo. Señor, yo lo que hago no es nada bueno. Justifícame tú en Cristo Jesús. Ah. Ese es el contraste con el que Pablo inicia Romanos. Ahora. Entonces, sí, Señor, ya comprendí eso. Dime cuál es el camino, dime cuál es el medio. Ah, ahí está. Capítulo 3. Jesucristo. Dios envía a Jesucristo para propiciación. Fíjese usted, leamos leamos el capítulo 3 de Romanos. Mire, fantástico. Entonces ¿Qué ventaja tiene el judío O para qué sirve la circuncisión? Pongámoslo en otras palabras más incluyentes más, más amplias ¿Para qué sirve la ley, señores? Las ventajas son muchas Y en todos los aspectos Primero Dios confió su palabra a los judíos Ah, bueno La primera revelación es a quienes A los judíos Dice Kellet Scott La Tourette. La Tourette es un historiador de la iglesia. La Tourette dice que somos la iglesia cristiana, la única religión. Somos la única religión que nace con una Biblia en su cuna. Somos la única religión mundial. Ni los budistas, ni los hinduistas, ¿verdad? Ni los zoroastristas ninguna religión por ejemplo de la espiritualidad maya nace con una biblia con un libro sagrado en su cuna la única en la iglesia cristiana ¿cuál es ese libro sagrado? el antiguo testamento o sea, eso es lo que San Pablo está diciendo Mire, la ventaja de los de la circuncisión es que ellos recibieron la palabra esa es la ventaja pero es también una presión doble al que más conoce más se le exige sigue diciendo entonces ¿qué pasa si algunos fueron infieles? ¿anula su infidelidad la fidelidad de Dios? no la fidelidad de Dios para nosotros como su pueblo no radica en la medida que nosotros somos fieles. Ese es el tema central, por ejemplo, de el profeta Oseas. Fíjese que el profeta Oseas, otra vez para los profetas modernos, fíjese usted, el profeta Oseas, el Señor lo llama, y le dice, profeta, yo, yo no soy profeta, vas a ser profeta, Y entonces le dice, profeta, hay una mujer ahí en la esquina, fea y fácil, F, F. Se acuesta con medio mundo, medio mundo la desprecia porque es una ramera, cásate con ella. ¡Ja! En las culturas nuestras, no tiene que ser virgen cásate con la ramera y sabes que le dice el señor te prometo te va a ser infiel ¡Ah, ¡Oh, la gran chucha <risa> <risa> fíjese usted y después cuando te deje fíjese fea y fácil y cuando te deje no tendrás derecho a llorar te levantarás y le dirás al pueblo de Israel, era, el, era profeta del reino del norte, en las diez tribus del norte, ¿verdad? Que tenían por capital Samaria. Así son ustedes, infieles como mi mujer muchacha. Ese es el mensaje del profeta Oseas. ¿Sabe qué decía un predicador aquí en Guatemala? Ya algunos de ustedes lo saben. Don Tinito Maldonado. Él era muy tranquilo. Él no era, era, él sí era presbiteriano de los viejos. Muy, él hablaba quedito, muy tranquilito. Pero de repente les decía, hermanos, ¿saben ustedes para qué sirve el palo de guarumo? Para nada, Don Tinito. Así son ustedes. No sirven para nada, decía Don Tinito. El profeta Oseas y dice Mucha, mi mujer fue infiel y ustedes sabían que era una ramera y Dios me dijo cásate con ella me casé con ella y cuando pensé que ya ella se sentía redimida le hizo ojitos al vecino y se fue con el vecino yo la amaba siendo ramera y el Señor ahora me dice que les diga a ustedes así son ustedes son infieles Ay, o sea, según romanos a los judíos primero se les dio la palabra segundo nos hace una pregunta aquí San Pablo ¿sabe lo que pasa? que San Pablo en su época conoció el método de estudio que se llama mayéutico Ustedes saben qué es el método mayéutico de estudio, el método socrático, ¿se recuerdan de Sócrates? ¿Cómo enseñaba el filósofo Sócrates? Con preguntas y respuestas. ¿Sabe usted que muchos catecismos de la época de la Reforma y después de la Reforma eran preguntas y respuestas? La iglesia presbiteriana tiene muchos catecismos con preguntas y respuestas. Y entonces aquí lo que Pablo está usando es un método eminentemente socrático. Es que ya se conocía el método. 300 años atrás ya estaba el método aplicado, preguntas y respuestas. Y la siguiente pregunta es esta. Bueno, entonces, ¿qué pasa si algunos son infieles? ¿Dios sigue siendo fiel? Claro, dice San Pablo. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, voy a hacer este paréntesis. Cuando ustedes en el libro de los Salmos escuchen frases, por ejemplo, lastimeras, hay frases lastimeras en el libro de los salmos, como por ejemplo, señor, ¿por qué me has abandonado? Primero, no interpreten, no interpreten, como que Dios está abandonando a su siervo. No, no, no, eso no es una correcta interpretación. Lo que hay que interpretar es cómo se siente el salmista, cosa distinta. O sea, no hay que hacer teología de los salmos no hay que hacer teología de los salmos principalmente bajo esas premisas diferente es le voy a poner un ejemplo amanezco yo toco aquí al lado de mi cama ya no está la verita mi esposa ¿se fue? ¿verdad? ¿a dónde se fue la verita? bueno es que ya son las 8 de la mañana me levanto, hago yo un par de huevitos revueltos ¿verdad? me acaban de traer de Hong Kong unas algas me como unas algas, ¿verdad?, huevitos revueltos y me caliento un tamalito para hacer un mix, tamalitos de chela, huevitos de Guatemala y algas de, de Hong Kong, muy bien, eso me desayuno, me siento solo, ay la verita no está, de plano ya no me quiere, no, momento, diferente es que yo me sienta solo y no querido por la verita en ese momento, diferente es que la verita me siga queriendo, lo que pasa es que tuvo una su emergencia, y a veces interpretamos los salmos casi diciendo, ya vieron lo que el salmista está diciendo que Dios lo dejó, no, no, no, no que se siente solo que se siente abandonado pero Dios cumple su propósito y su promesa siempre en nosotros ahora, aquí también ¿creen ustedes que Dios fue infiel porque ellos, los judíos, fueron infieles? no, de ninguna manera, dice San Pablo Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de los judíos, verbigracia, ejemplo, también yo he sido infiel, y Dios sigue siendo fiel conmigo. O sea, eso hay que comprender, esa es gracia, la gracia, la justificación, vean ustedes lo que sigue diciendo, y, y lo pone aquí el, el traductor, el traductor, el traductor lo pone en signos de admiración, de ningún modo, Dios se mostrará fiel, aunque todos los hombres sean falsos, Ay, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios se mostrará fiel, a pesar de que todos los hombres sean falsos. Como está escrito, en la sentencia tendrás razón, del juicio saldrás inocente. Pero si nuestra culpa hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Ahora, lo que está diciendo es esto. La multitud de nuestro pecado hizo brillar más el sacrificio de Cristo. Él lo pone en este ejemplo, Jesucristo, con sus labios, lo pone. Es que yo he venido para el que está enfermo. ¿Sabe usted que ese es el, el peligro en este momento en el que se ha acomodado el Evangelio en Guatemala? Que nos damos el lujo de decir a qué miembros de, de la iglesia queremos tener en nuestros templos. Te voy a poner un ejemplo. En Guatemala hay iglesias elitistas. ¿Sí? Élites. En donde nos damos el lujo de decir, a este sí, este no. Este tiene dinero, este no. Este tiene cultura, este no tiene cultura. No puede estar con nosotros. O sea, esa es la situación hoy de un cristianismo light un cristianismo superfluo, ¿verdad? porque si usted mira acá lo que hizo resaltar la gloria de Dios fue la abundancia del pecado yo he venido a lo vil y lo despreciable de este mundo, dice el Señor eso me convierte a mí como pecador, como ministro de Dios, mire, como pastor presbiteriano, a concebir a analizar de que no soy yo quien elige a las personas que han de ser salvas. Porque yo elijo a los que tienen plata como yo. A los de mi raza incluso, ¿verdad? Para mí no hay quesalteco que sea perdido. Es que todos los quesaltecos somos buenos. <risa> Cuando yo creo que los quesaltecos todos son buenos, estoy perdido. Cuando el Señor me declara a mí, ¿quiénes han de ser salvos por su gracia y su justicia? Lo único que yo puedo decirles es, sí Señor, tú eres el Dios y el Dios soberano. Ese es el principio de San Pablo, cuando Dios envía a Jesucristo como propiciación, a quién desecha a los infieles, pero a quiénes toma ¿A aquellos que no estaban incluidos originalmente en la primera revelación, que es a los a los judíos en su primera revelación. Ahora, cuando Dios se acerca, vea usted el proceso. Primero, Dios es justo. Segundo, el hombre es injusto. Tercero, Cristo es el medio de justificación. Cuarto, Dios declara justo, justifica al hombre injusto que cree en Cristo como propiciación ve usted la lógica la secuencia y eso que Pablo es un hebreo Pablo es un oriental un oriental que piensa diferente a ustedes y a mí que nos han occidentalizado nuestra mentalidad es muy occidental San Pablo es un hebreo, es oriental tiene una mística muy particular por ser oriental ¿verdad? ¿verdad? él se identifica mucho, por ejemplo ahí está un hermano coreano con los hermanos coreanos, porque ellos son orientales pero también con los mayas porque los mayas en Guatemala tienen toda una cosmovisión oriental Pablo es de ese tipo a diferencia de Lucas Pablo es de ese tipo de, de, de, de ser un hombre oriental con una mística muy, muy, muy linda muy integral realmente y entonces dice él en primer lugar primero, Dios es justo segundo el hombre es injusto. Tercero, Cristo es el medio de justificación. Cuarto, justifica a aquellos que reciben el medio de justificación, que es Cristo Jesús. Ese es el capítulo 4 y 5. Fíjense ustedes, miren cómo va la relación, el orden que lleva a Romanos, interesantísimo. ¡Fabuloso! Mire, lleva una concatenación, una relación muy, muy, muy preciosa. Muy, muy, muy preciosa. ¿Verdad? el hombre que se encuentra con Cristo es justificado. Justificado. Como por ejemplo, Abraham. Bueno, digamos, aquí, aquí es donde entran los, los, los problemas teológicos con otras escuelas, ¿verdad? Aquí entran los, los problemas teológicos con otras escuelas. Como yo no soy dispensacionalista, yo no creo en las dispensaciones porque chocan con mi fe y con mi interpretación bíblica, y, la, y las dispensaciones no tienen respuesta, para decir, y entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo David? Es más, ¿cómo fueron salvos los ninivitas, con la predicación de Jonás? Porque 400 años, pasaron convertidos los ninivitas, hasta que otra vez se perdieron, y Dios destruyó Nínive, pero entre Jonás, y Jonás, y la destrucción pasan 400 años, ¿cuántas generaciones de ninivitas murieron salvos? Ahora, y la pregunta sería, ¿cómo fueron salvos? No por la ley, sino eran judíos. Abraham vivió antes de la ley, ¿verdad? Es más, ni siquiera fue judío Abraham. Por eso es que judíos cristianos, y musulmanes, dicen que Abraham es su padre. En la misionología, en la doctrina de las misiones modernas, las tres grandes religiones, que, de, que son las únicas monoteístas, fíjense ustedes, las únicas religiones monoteístas, son el judaísmo, el cristianismo, y el mundo musulmán. Y las tres reclaman a Abraham como su padre ¿cómo fue salvo Abraham? ni la ley se había dado ni existía el mundo judío ¿verdad? ¿cómo fue salvo? porque Dios estableció un pacto con Abraham y ese pacto es un pacto de gracia es un pacto de gracia ¿verdad? yo te bendeciré y serás bendito entre las naciones ah, el pacto con Abraham fue un pacto de salvación por gracia y creyó Abraham y le fue tomado por justicia bueno así como Abraham fue justificado de esa misma manera yo soy justificado ¿qué quiere decir eso? mire o sale agradecido o sale creído usted pero yo soy tan justo como Abraham soy tan justo como David y es más soy tan justo como Cristo Jesús soy tan justo como Cristo Jesús ah, no, ¿eh? aquí no se dice así yo soy tan justo como Cristo Jesús mire esa declaración que le estoy haciendo esa declaración es yo soy justo como Cristo Jesús porque mi vida está escondida en él Pablo lo va a decir de otras maneras Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. En la teología paulina. ¿Verdad? O sea, yo soy tan justo como Cristo Jesús. Tan santo como Cristo Jesús. Yo. Porque nada impuro e inmundo podrá ver la gloria de Dios. Yo. Yo me quedo admirado de saber la posición que ahora ocupo en Cristo Jesús por eso hasta la santidad es posicional me da una posición a mí como creyente no es lo que yo haga es en donde Dios me ubica Del de mundo profano y pagano a un mundo de santidad yo señor si sí, tú ¿por qué? por Cristo Jesús ese es el santo que yo soy les cuento una historia rapidito mi iglesia se llama la iglesia presbiteriana el divino salvador y en México teníamos una iglesia hermana que se llamaba iglesia presbiteriana el divino salvador en la revolución mexicana el gobierno de México confiscó, quitó todos los templos católicos y evangélicos ¿verdad? porque la revolución los obligó a quitarle las propiedades a la iglesia después de la revolución el gobierno le devolvió los templos a las iglesias evangélicas y católicas, pero algunos templos no fueron reclamados. Y ahí había un templo que nadie había reclamado, y la iglesia presbiteriana de México lo reclamó para una de sus congregaciones. La condición que puso el gobierno de México era que no podían quitarle nada de su arquitectura, ¿Verdad? Si aquí había un pizarrón, ahí se tenía que quedar. Si aquí habían unas cortinas y ese tipo de, de ventana, así tenía que quedarse. No tenían que afectar su estructura, ¿verdad? Y cuando la congregación llegó allí, habían santos. Ahí estaba María, estaba San José de la Montaña, estaba ahí también San Martín de Porres. Yo no sé qué santos, ¿verdad? Pero habían santos ahí. Híjoles, ¿verdad? Pero si somos evangélicos, no usamos santos, ¿verdad? A veces la foto del pastor, ¿verdad? Y le ponemos velas, ¿verdad? Ahí está el pastor con velas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos si somos evangélicos? Alguien, uno de esos ancianos, presbíteros en las iglesias, ¿verdad? De esos chispudos, ¿verdad? De esos pilas, de esos muy inteligentes. Ya sé, dijo él. Pongámosles Paños. ¿Verdad? Hagamos mantas bonitas. ¿Y sabe qué hicieron? Cubrir a los santos. Y ahí estaban bajo los mantos los santos. Ahí estaban cubiertos. Y entonces, popularmente en México, se llamaba la iglesia de los santos tapados. Ahora, yo creo que en Guatemala... La iglesia evangélica es la iglesia evangélica de los santos tapados. No se dan a conocer. Ahora, fíjense ustedes. La justicia y la santidad y la reconciliación y la santificación... ¿Se recuerdan cómo les dije que se llamaba desde la época de la Reforma? En, en teología, el ordo salutis. El orden de la salvación. El ordo salutis. Eso es lo que Calvino trabajó. El ordo salutis, el orden de la salvación. El orden de la salvación nos indica que yo soy justificado en Cristo Jesús, como por ejemplo, Abraham lo fue justificado ese es el capítulo 4 y 5 bueno ¿qué dicen los versículos los capítulos 6 al 8 de romanos que si yo soy justificado ya no peco capítulo 6 al 8 que si yo soy justificado ya no peco ah ahora viene aquí un problema teológico con este señor miranda ¿Se recuerdan? Ellos se hicieron tatuajes. 666. O SSS. ¿Sabe qué quiere decir el tatuaje SSS en los seguidores de, de, de Miranda? Salvo, siempre salvo. Y los enemigos de alguna doctrina como por ejemplo la seguridad de la salvación, han dicho que cuando usted tiene seguridad en su salvación, o, o, o digamos la palabra correcta como aparece en Efesios, cuando usted se cree predestinado, dice, ah, es que se aprovechan y siguen pecando. No, esa es la doctrina errada del hereje de Miranda. Pero quienes hemos sido predestinados en Cristo Jesús, Ya no pecamos. Y si pecado y si pecamos, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Quiere decir que yo peco y de verdad me avergüenza. Y en la medida que me avergüenza y el espíritu todavía me redarguye, quiere decir que todavía el Señor está haciendo algo en mí. El problema es cuando ya no siento nada y sigo pecando ese es el problema no tanto pecar se lo estoy diciendo no a gente débil digamos recién convertida se lo estoy diciendo a pastores y líderes de iglesias el problema no es pecar el problema es ya no sentir nada después de que peque si peco y todavía el Espíritu Santo mi hijo hijo estás equivocado, entonces, gracias Señor, porque todavía me das certeza y seguridad de que estás en mí y estás haciendo un trabajo de seguimiento. Ahora, fíjese usted, el justificado muere al pecado, o sea, ¿cuál es la única forma de, de, de, de quitarse el pecado? Muriendo al pecado. Yo debo de ir matando, en el sentido figurado, mi carne, mi naturaleza pecaminosa, ¿Cómo creen ustedes que se va consiguiendo esto según San Pablo? Lo voy a decir en una palabra que no tiene Pablo, pero que sí tiene el concepto, con disciplina cristiana. Con disciplina cristiana. La disciplina cristiana es, podríamos decir, la ética, podríamos decir la formación de hábitos. Por ejemplo, ¿cómo aprendo yo a leer Cuando no me gusta leer, te voy a decir una fórmula fácil. Dos más dos, cuatro. ¿Cómo cojo, cómo agarro el hábito de la lectura? Leyendo. No hay una pastilla ni una vacuna, ¿verdad? Ni un tratamiento para que me lo pongan ahí. Ay, ya siento ganas de leer y comienzo a leer. No, no, no. ¿Cómo comienzo a leer? leyendo ¿cómo comienzo por ejemplo a orar? orando es parte de la disciplina, por ejemplo mire día lunes 5 y media de la mañana después de un domingo de actividad plena en la iglesia fui a la iglesia, comí con los hermanos de la iglesia tuvimos actividades en la iglesia jugamos ping pong con los hermanos en las mesas de ping pong de mi iglesia como a las 6 todavía, mira, vamos a ver una película con los hermanos de la iglesia, vamos a ver entonces una película con los hermanos de la iglesia, y de paso, comemos en Miraflores, vámonos, ya son las 10 de la noche, lunes cinco y media de la mañana. Hay que llevar a los niños al colegio. ¿Me quiero levantar? No. Pero me debo de levantar. ¿Por qué? Porque si no, mis hijos se quedan brutos sin ir a la escuela eso es disciplina hay gente que le dice Ay, es que el domingo es el único día que yo descanso, Sí, pero es disciplina ir a la iglesia y exactamente la vida espiritual es así ¿cómo se logra la vida espiritual? con disciplina entonces, Pablo nos va a decir ¿cómo me muero yo al pecado? martirizando mi carne pero, hay tres formas que se interpretaron de martirizar la carne según la historia, número uno Los pietistas de los siglos VI hasta el siglo XIII, del siglo número 6 hasta el siglo número 13, Los pietistas laceraban, golpeaban su cuerpo y algunos tomaron caminos monásticos. Por ejemplo, se volvieron monjes, ermitaños, ¿verdad? Ya no comían, hacían ayunos prolongadísimos y tan rico que es comer, ¿verdad? sí o no, pero ellos pensaban que martirizando la carne, mire, encontramos a Martín Lutero todavía con esa herencia, en su celda, incluso fíjese que no se llamaba habitación, se llamaba celda, cárcel, estar allí recluido, camas de piedra, recuerden ustedes que recién murió Juan Pablo II, y salieron publicados algunos artículos en donde decía que Pablo, Juan Pablo II se laceraba el cuerpo. Todavía con esas herencias de esos siglos, se lastimaban. Señor, porque esta carne? No, no se refiere carne en hebreo o en griego incluso, no se refiere a mi cuerpo. Carne, lo, la, la carne, la vieja naturaleza es sarx en griego. Sarx, que es vieja naturaleza. Sarx. ¿Por qué? Porque al cuerpo se le llama soma. Soma. Soma en griego es cuerpo. Sarx, S-A-R-X. Sarx en griego no quiere decir cuerpo, quiere decir vieja naturaleza. ¿Cómo se traduce al castellano carne? Carne. Pero carne no es cuerpo, es la vieja naturaleza que San Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libre, librará de mis arcs? Ah, Pablo, Pablo, mi vieja naturaleza. Entonces, no es el cuerpo el malo, esa es herencia, otra vez, de los filósofos. Los filósofos, Platón, Sócrates, ¿sabe qué decían? Que el cuerpo, el cuerpo era la cárcel del alma pero el cristianismo no es eso el cristianismo dice tú eres salvo, no solo tu alma ¿quién le dijo a los guatemaltecos en la salvación del alma? nadie ni la Biblia lo que nosotros tenemos es salvación de personas integrales ¿verdad? cuando Dios nos salva mire, Dios redimió este cuerpazo señores mire este patojón que está aquí delante de usted, fue redimido totalmente por el Señor no solo mi alma, no, todo yo soy redimido ¿verdad? por eso es que trato de cuidarme este cuerpo, todo a mi ser fue redimido, eso es lo que San Pablo va a decir pero, pero no solo muero, también vivo y para quién estoy vivo para la justicia eso es lo que dicen los capítulos 6 al 8 ah ahí está el capítulo 8 romanos lindo el capítulo ahí está entonces si yo vivo entonces me dice miren hermanos los hermanos sin levantar la mano los hermanos que son pastores pentecosteses yo les doy la fórmula no es en hechos 2 que usted va a justificar la doctrina del Espíritu Santo, es en Romanos 8, en Romanos 8. Porque ahí dice, ¿para qué es el Espíritu Santo? Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es para revolcarnos en las bancas, para hablar otras lenguas, para sentir el fuego que me está quemando. No, el Espíritu Santo, señores, sí es para eso, pero para otras cosas mucho más importantes, mucho más importantes. Cuatro cosas fundamentales que el Espíritu Santo nos marca allí en su palabra, o Dios nos marca en su palabra, que son fundamentales. Número uno, el Espíritu Santo, según Romanos 8, usted lo puede constatar, el Espíritu Santo está, está en mí para pelear contra mi carne. ¿Sabe quién es el peor enemigo de mí? Yo mismo, y no soy huiteco mi peor enemigo soy yo Romanos capítulo 8 dice que el espíritu está peleando día a día contra mí y mi naturaleza por eso les digo la teología de Juan el Bautista señores es necesario que yo mengüe para que Cristo ¿cómo se va a conseguir eso? en la medida que el espíritu me va indicando debo ser pequeño debo ser pequeño para heredar el reino de los cielos primer ministerio del Espíritu Santo entonces según Romanos capítulo 8 pelea contra mi carne dos como pelea contra mi carne y muchas veces yo no sé qué pata puso ese huevo de repente muchos cristianos no tienen identidad ni sentido de procedencia no sé quién soy no sé quién soy ¿verdad? saber si el Señor no dice segundo ministerio segundo ministerio del Espíritu Santo según Romanos 8 le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios ah fíjese usted no tengo dinero señores no tengo dinero en mi billetera no importa pero eres hijo de Dios estoy enfermo, no importa, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Se me cayeron los negocios, no importa, yo soy hijo de Dios. Se me entraron los ladrones, no importa, yo soy hijo de Dios. ¿Verdad? O sea, el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Número tres, el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, garantiza la herencia, la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Soy hijo de Dios, estoy pasando por penas, estoy pasando por dificultades serias, sí, pero promesa de Dios hay para mí. Y número cuatro, número cuatro, el cuarto ministerio del Espíritu Santo, en Romanos capítulo 8, me da a mí la seguridad de que como yo no sé orar, Como conviene, el Espíritu gime delante del Padre con gemidos indecibles. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo no sé orar, el Espíritu, ¿sabe qué dice? Señor, Padre, lo que tu hijo está queriendo decir es esto y esto y esto. Lo que tu hijo no sabe expresarlo, yo te lo voy a decir Es más, de repente supóngase, supóngase usted, vengo, ustedes saben, yo tengo dos hijos, 13 años Rodrigo, dos, 11 años Jimena. Bueno, mis hijos no tienen zapatos, tienen hoyos en los zapatos. Y yo quiero un nuevo teléfono. Y entonces yo le digo, Señor, dame para un teléfono. Y el Espíritu, no padre, no se lo des. Mejor proveele para los zapatos de sus patojos, de sus niños. Así oramos nosotros muchas veces, Señor, dame la victoria, que si la victoria no era la batalla conquistada, sino la victoria era la patoja que vivía en la esquina, que no era cristiana, ¿verdad? No se la dé, Señor, porque es patoja mundana. Y él ya leyó en la Sagrada Escritura, no os unáis con yugo desigual. Entonces, el Espíritu recompone nuestra oración, porque la Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Antes había una canción aquí en, en, en Sudamérica y Centroamérica de los Guaraguau. Cuando decía, ¿verdad? Que hasta el piloto montando el avión para ir a bombardear a Vietnam, oraba. Y en el nombre de Dios tiro estas bombas. Eso no es así. Ajá. Eso no es así. Dios no tiene ideología. Pero siempre está con el que sufre. Entonces, no puede ser posible que yo ore para ir a matar a alguien. Esto es imposible. El Espíritu gime ante Dios porque nosotros no sabemos orar como conviene. Esos son los cuatro ministerios del Espíritu Santo según Romanos capítulo 8.